Tóxico Cosmos, desde 1997 ofreciendo los mejores sonidos de la galaxia pop. Tóxico Cosmos, todos los miércoles y domingos de 4 a 6 de la tarde en BFM. Bueno, pues aquí estamos, puntuales como cada semana con nuestro tiempo de radio. Este espacio musical que comienza en estos mismos instantes, ahí está nuestra sintonía sonando ya. y un placer, eh, por supuesto, pues como cada semana el encontrarnos eh, contigo a través de la radio, de las ondas hercianas, si ves en eh, Valencia, en eh, Murcia, en Alicante, en Extremadura, en Vizcaya, en, en Madrid y también en Tenerife, porque desde esta misma semana emitimos a través de la 95.6 FM allí en Tenerife, así que a los canarios, bueno, pues ya sabéis un punto más que nos vais a poder escuchar a través de la radio de siempre, la frecuencia modulada también por supuesto a través de internet en nuestra propia web en toxicosmos.com y las diferentes plataformas online que también ponen a tu disposición este espacio como scannerfm.com, bfmradio.com. En fin, eh, como siempre te digo, bueno, visita nuestra página si quieres saber exactamente el punto del dial o esas eh, webs, horarios y demás donde nos puedes escuchar cada semana en toxicosmos.com, ahí en la sección escúchanos, bueno, pues tienes todos todos los detalles. se eh, lo dicho un eh, saludo muy especial a todos los oyentes de Gente Radio en Tenerife en la 95.6 FM que a partir de esta semana como te digo, bueno, pues se eh, suman a la audiencia habitual de Pulsa Radio, de Radio Altea, de la Radio Comarca Alburquerque, de la Radio del Círculo de Bellas Artes eh, de Madrid, de Radio Ritmo, eh, de BFM o de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que es desde donde originalmente pues se realiza este programa. Pues nada, un saludo de Juan Carlos Mataes, quien te va a estar acompañando desde estos mismos momentos y durante las próximas 2 horas con un montón de actualidad musical, novedades, eh, conciertos recomendados, en fin. todo lo que nos gusta y vamos a comenzar ya a eh, retrayéndonos pues unas cuantas décadas atrás nos vamos hasta 1964 para escuchar a Jocelyne, eh un artista que aparece en un precioso recopilatorio de música francesa que se publica En estos días, eh, con el motivo pues del Día de la Música, esta semana, ya sabes que se celebra ese día y hay un montón de eventos eh, por un montón de ciudades, bueno, una de esas eh, iniciativas a tener en cuenta, pues es este recopilatorio eh, de música francesa desde 1962 al 2012, 50 años de música pop. Con ella comenzamos con Jocelyne, nos vamos a la década de los 60. La la la la la La, la, la, la, la, así se titula esta canción de Jocelyn de 1964, desde el 62 y hasta el 2012, una recopilación de 50 años de música francesa, un triple CD. eh bajo el título de FET de la Music, bueno, pues eh un montón de artistas, algunos más antiguos, otros más actuales, como el grupo Air, que también aparece en este recopilatorio con el que hoy hemos comenzado el programa y que te recomendamos desde aquí fervientemente porque tiene canciones fantásticas de muchos más artistas como Petula Clark, François Hardy, eh Sylvie Vartan eh, o más actuales como Daft Punk o los que ya te he anunciado, Air. que ya están sonando de fondo. Así que bueno, pues ya sabes eh, que en este disco, en este triple CD los encontrarás a todos ellos, un montón de artistas franceses. una puntualización porque bueno te he dicho que un montón de artistas franceses, no, también hay algunos que no llegan desde Francia, porque te nombraba Petula Clark, por ejemplo. Eh, pero pero que sigue sí cantar en francés, eso sí, eh, los 3 eh, CDs o son franceses o cantan en francés. Bueno, un eh, disco recopilatorio muy muy interesante. que no puedes dejar pasar. Vamos ahora a escuchar a Alo Darling desde Londres, que tiene un disco también reciente y es un disco importante que nos gusta mucho por aquí últimamente. Bueno, pues ahí están, ukelele en mano, con este tema Talula. drive from solution to surface in my old university car we had the windows down for our air con the door was so hot that you burned your arm it was the tail end of a summer and the heat washed in with the breeze and you were searching for something to sing to The radio played another terrible song But lucky for me You found the tape with Tulula on And it's been a long time Since I've seen all my old friends But I really love my new friends I feel I've known them a long while Then last summer you wrote me a letter On the back of a surf magazine You said you didn't have any paper And maybe you wondered what could have been So I sent you a postcard from Berlin Of a fat man eating a sausage It hit the fact I was hiding Is the DJ played another terrible song But lucky for us We found a bar with the Maytels on And it spun a long time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 And I'm wondering if I've already met all oh, the people that'll mean something. self they dreaming of the places where we used to stay we used to brush them away since killed up cool and got up on thy beach and Koji bay I like the sound of fending And I wonder if you would want to go there with me when I'm finished over here If you're not finished with me and I wonder if you would want to go there with me when I'm finished over here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 Fantástico Halo Darling, me encanta el disco de principio a fin, este titulado Europe Novedad de este 2012 que por supuesto está de actualidad a tope. últimamente aquí en el programa y es que pues ya estamos afrontando la recta final de esta temporada, la que ha sido la número 14, después del verano volveremos ya con la 15 nada menos. Pero bueno, nos quedan semanas por delante y entre novedad y novedad queremos eh, también recuperar eh, discos que han sido importantes, pues durante todos estos meses, desde el pasado verano, desde el pasado mes de septiembre cuando comenzábamos back to the two for one i wrote you a letter sin duda este que uno está sonando de fondo es uno de los importantes ahora mismo en el programa y personalmente pues también cuando uno va en el coche o está en casa y le apetece escuchar algo bien chulo y que le pone las pilas bueno pues ahí está siempre sonando últimamente el disco de Halo Darling Bueno, ya que te he dicho que vamos a recuperar algunos eh, temas que nos han gustado especialmente en esta temporada, vamos con Jens Lekman y con una canción, aquel An Argument with Myself, eh, que se publicó en un CD EP de 5 canciones, también en un vinilo de 12 pulgadas, y la canción, eh, bueno, de la que te hablo, que es la que daba título a este disco, pues es la que ya empieza a sonar y que a mí también me fascina, me encanta. Sonidos cálidos llegados desde Suecia, de la mano de Jens Lekman. of bad streets Bumping into backpackers and struggling with the parameters and the basic construction of my feet Kicking beer cans and rubbish along the concrete Crossing the street and crossing galaxies of taxis and backseats and drunk suites and half-creeks Shut up, no, you shut up Wasn't bad at ticket number but a cup Every time I hear you say fuck it I will remind you of the photo in your pocket How long has it been there? Two years, I bet Have a sniff, it's gonna smell like a cigarette And was the last time you smoked a cigarette And more importantly, who did you smoke with? Having an argument with myself down Victoria's streets Passing the markets now, the windows in neon Illuminating my path to the fields Your grinning face, scaring a poor parakeet Your heavy breathing, scaring the wind So rich on summer and so, so sweet. sweet Fuck you, no you, fuck you! You didn't come here for nothing, did you? I know that's what you've been saying lately But let me draw attention to exhibit B A honeysuckle on a plastic envelope And put a flower underneath a microscope See what's written on the petals Look closer, that's our net chance And now I'm walking by Bevan Mick's backpacker hostel On Victoria Street Where it's reggae night tonight And the backpackers are pouring out Like a tidal wave of vomit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 hear the chime of the bells striking 1 2 3 it takes shape and it forms up an image in the form of a living memory the way her shadow used to walk by your side in a different time of different scenery oh please no you oh please i want to see Down on your knees I want to see your hand Waving farewell Why you hitting yourself Why you hitting yourself History beat the self Twice at marks First it's reality Then it's farce But where did I find It's ours To make history for love A love like ours A love like with myself así se titula esta canción también el EP de cinco canciones que firmaba Jens Lekman pues a finales del pasado año del 2011 ¿eh? y que hoy en recuperamos vamos ahora con una banda llamada Vado in México que la semana pasada ya sonaban por aquí con un tema con aquel Pepita Queen of the Animals Soynos quedamos con otro de esta banda que llega desde, bueno, pues a medias Italia y México, aunque también hay algún componente de Austria y algún inglés, eh, un poco de cada sitio. Bueno, pues vamos con Vado in México, así suena esta banda. Vado in México do in México. Así se llama esta banda. Un quinteto que reside en Londres, pero que como te he dicho, llega desde infinidad de lugares diferentes de nuestro planeta. Italianos, mexicanos, austriacos y también algún inglés. Bueno, pues ahí estaba Vado in México. Por cierto, en nuestro Facebook la semana pasada poníamos un eh, clip de de esta banda, si que si tienes curiosidad por allí en facebook.com/toxiccosmos Pues encontrarás un clip hace ya algunos días de esta banda de Bado in México. Y nos vamos a quedar en Londres eh, con otro quinteto llamados Knickers que han publicado eh, pues hace bien poquito un single eh, de 7 pulgadas, un vinilo en color rojo para la compañía Elephant Records. Así que vamos con ellos. Knickers, que ya están sonando de fondo. Knickers, que ya están sonando de fondo. other people just let's all fall of. It's a flick of your wrist Sorry, but you, you makes me into a latch Turns all the alphabets in X, X, -X, -X. Desde Londres, Snickers eh, con este single My Baby, ya está Baby es el título del mismo en vinilo de color rojo para la compañía Elephant Records que han sacado unos fantásticos singles últimamente unos vinilos preciosos eh, hace unas semanas no demasiadas empezamos el programa con todos estos singles así como media hora o más estuvimos eh, presentándote únicamente lanzamientos nuevos de Elephant Records eh, voy a echar a ver la chuleta la ojeo por atrás los contenidos de anteriores semanas que tengo yo aquí apuntados en mi libreta y bueno, pues fue la semana pasada no, la anterior, la del 4 de junio, por si tienen curiosidad y quieren escucharlos, bueno, pues ahí estaba. Sonando hace un par de semanas un montón de novedades de Elephant Records entre ellas este este vinilo de Nickers. Y vamos ahora con otra banda también br británica, ellos son Blood Red Shoes, en este 2012 también han publicado disco nuevo. Comienza contundente la canción. Bueno, pues ahí están suenan en Blue de Red de Sus. Y esto que ya empezamos a escuchar es la música de Sal and the String Sounds, otro de los grupos clásicos últimamente en el programa. And the time it takes to get from here to there El disco de Sala and the Strange Sounds, este It's a Lie Que hoy hemos vuelto a recuperar porque, como te digo, pues es uno de los clásicos eh, O ha sido uno de los clásicos en esta temporada, no solo en el programa También cuando hemos pinchado, cuando hemos sacado nuestros discos de paseo Bueno, pues siempre ha sonado alguna de estas eh, canciones de este disco Ellos, eh, quédate con el nombre, es eh. Sala and the Strange Sounds So you think you're a rockstar You know you're not a friend of mine una canción que pues que ha sonado muchísimo va a ser o es la que va a sonar ya. Esta, pues sí, esta son una de esas canciones que sin duda eh, pues ha sonado infinidad de veces en esas eh, sesiones, en esas eh, pinchadas y bueno, para que los tuvieras localizados, eh para que sepas quiénes son porque seguro que los has escuchado. Pues me apetecía también que sonara, aunque fuera brevemente. Pues sí, son Sala and the Strange Sounds. Y ya que te hablo de pinchar, de sacar los discos de aquí, de la radio, llenar la maleta y salir por ahí, bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos una fecha confirmada próximamente, que nos hace una especial ilusión, y es la del Festival de Benicassim. Sí, volvemos al FIB 2012, a la próxima edición de este festival. festival allí vamos a estar con nuestros discos favoritos y te lo anuncio ya aunque bueno tiempo hay por delante para para seguir recomendándote esa cita, pero si vas a acudir al festival pues que sepas que el sábado, la noche del sábado estaremos allí la gente de este programa de Toxic Cosmos pinchando en eh, la Silent Disco. Allí estaremos eh, por la noche con eh, un montón de grandes canciones y vamos a disfrutar un montón, así que ya sabes que allí tienes una cita en el Festival de Bénicàssim con este programa que escuchas con to Cosmo, si quieres más información, bueno, pues en la web del propio festival, por supuesto, la encontrarás ahí en feverfiv.com y perfectamente pues allí puedes sonar, Sala and Stream Sounds en nuestra sesión o lo que es eh, bueno, pues habitual normalmente es cuando pinchamos un poquito de todo lo que a nosotros nos gusta. Continuamos con más novedades, lo hacemos después de anunciarte esta esta pinchada tan especial en el próximo Fiv, vamos a estar con 17 Evergreen, esto también es novedad, llegan desde San Francisco. Y también han sonado anteriormente por aquí. Hoy recuperamos el disco. We're out of skyline These kids have built domes These domes are their home place to call their own We are in this we are dreaming a place Our dreams are so pretty we are keeping our face Each other I take and dream of that place Scientist es el titulón de este disco de Seventeen Evergreen desde Estados Unidos desde San Francisco y lo que ya está sonando de fondo es la música de Kant un grupo, bueno, un artista él es Chris Taylor que llega desde Brooklyn, desde Nueva York así que allí en Estados Unidos nos quedamos esto lo ha publicado pues, nada, hace unas semanitas Sweetly Silent Didn't when wrong Never saw you When you were gone I haven't thinking Just what you, what you need to me So I get tired Time to know what I'm supposed to do அ esta banda o como te he dicho pues mejor eh, definido el proyecto personal de Chris Taylor y que le da la mano con este disco Dreams Come True, a lo que va a sonar a continuación que es el nuevo single de We Have Been extraído de su disco Ternion, que se publicaba también en este 2012 a finales del mes de enero bueno, es pues el single, eh, es el tema Tired of Running y en él eh, además puedes encontrar algunas remezclas de esta canción, nosotros nos vamos a quedar con la original tal y como la puedes encontrar también en el disco Tired of Running así que, nada, ¡vamos con ellos! WE HAVE BAN I won't make the same mistake I won't make the same mistake again There is no game that's left to There is no game that's left to play When you get tired of running When you get tired of running When you get tired of running When you get tired of running When you get tired of running estaban We Have Fun con este tema Tired of Running. Ya te he dicho que además del original que puedes encontrar en el disco, pues también hay por ahí alguna que otra remezcla. Como lo que está sonando de fondo, recuerda lo que estás escuchando, Toxic Cosmos, un programa que emite pues con un montón de actualidad musical cada 2 semanas, cada 7 días. Nos encontramos con una nueva edición. 2 horas, eh, son las que compartimos eh, juntos. Llevamos ya pues unos 50 minutos de esta de esta edición de hoy, así que por delante bueno, pues nos queda algo más de mitad de programa. Y que tenemos una web donde puedes informarte de todo lo que por aquí suena. Ahí puedes ver listados de viscos y demás en, en toxicosmos.com. Eso te iba a dar yo, nada, mi correo electrónico que es info arroba toxicosmos.com donde también, por supuesto, puedes dirigirte eh, cuando quieras. Pero bueno, la web www.toxicosmos.com. Allí puedes encontrar todo lo que acontece en este espacio y también en nuestro Facebook, por supuesto, facebook.com barra toxicosmos. தகசி கஸமோஸ் Bueno, cuando comenzábamos el programa te decía que esta semana era especial para la música porque se celebra pues eso, el día de la música y hay una serie de conciertos que van a tener lugar en Madrid este próximo fin de semana, bueno, del día a partir del día 21 del jueves hasta el 24, hasta el domingo en el Matadero de Madrid. Hay una estará actuando un montón de bandas. Nosotros vamos a escuchar a una artista que últimamente también suena muchísimo en el programa. Allí va a estar Actu ando, así que si tienes oportunidad, si estás en Madrid el fin de semana, el sábado es cuando estará allí, bueno, pues eh, interpretando en directo los temas de su disco Interstellar. Ella es Frankie Rose. Eh, ha formado parte de bandas pues muy interesantes de la escena neoyorquina como Crystal Styles, Damdangels o Vivian Gels, eh, pero bueno, pues ha preferido seguir su propio camino y ha publicado recientemente su disco En solitario. Frankie Rose con ella te dejo. actuando en esa serie de conciertos que se celebran en Madrid por motivo del Día de la Música en el Matadero de entre el 21 y el 24 de junio, nada, finales de esta misma semana. ¿Y quién vas a poder disfrutar ahí en directo? Pues a bandas como Los Evangelistas, ese grupo formado por diferentes músicos granadinos que homenajean a Enrique Morente, o bueno, Tudor Cinema Club, James Blake, Rabionets, La Casa Azul, Señor Chinarro, Tender Sticks, Pegasus, Méndez, Jane Joy, The Spoon, Mercury Red, Love of Lesbian, Máximo Park, Fanfarlo, Metronomy, Cristina Rosenbing, Aparat... Eh bueno, un montón un montón de bandas, Fernando Alfaro, Dolores Templeton, modelo de respuesta polar, Amatri, Agrusenka. En fin, eh muchísimas bandas. Si quieres más información, eh pues puedes encontrarla en su web que es triplew.diadelamusica.com. Allí, bueno, pues podrás enterarte de cómo conseguir las entradas, de dónde tienes que dirigirte exactamente y todos los detalles de esos conciertos que desde luego pues desde aquí te recomendamos. para celebrar el día de la música del 21 al 24 de junio, allí en el Matadero de Madrid, un montón de bandas en directo. Bueno, y seguimos con más novedades. Este pasado mes de mayo se publicaba el nuevo disco de Temper Trap. del mes de mayo se publicaba este nuevo disco de Temper Trap aquí hemos escuchado el tema Need Your Love y lo que está sonando de fondo también es algo que se ha publicado hace bien poquito y es el nuevo trabajo de Simian Mobile Disco con los que vamos a llegar eh, bueno pues a la hora de programa y cerramos nuestro apartado internacional en sí iremos a nuestra sección de maquetas y autoeditados y luego a escuchar grupos nacionales que también hay actualidad eh, pues de grupos de aquí y muy interesante bueno Por cierto, Simon Mobile Disc estuvieron actuando en la fase de edición del Sonar en Barcelona este pasado fin de semana y próximamente lo van a hacer pues el 6 y 7 de julio en el Aquapark de La Coruña de Cerceda y el 17 de julio en Amnesia en Ibiza. en mobile discounts sonando en el programa con este nuevo. trabajo que acaban de publicar hace bien poquito y que estuvieron presentando como te he dicho ahí en el Sonar en Barcelona este fin de semana y próximamente lo van a hacer en La Coruña eh, los 6 y 7 de julio y más tarde el día 17 en eh, la sala Amnesia de Ibiza, así que si te pilla por allí, pues ya sabes, Simian Mobile Disco los vas a poder eh, disfrutar allí con eh, temas como este. Vamos ahora en Toxic Cosmos con nuestra sección eh, ya clásica, nuestro apartado de cuidado a las maquetas y a las demos. Bueno, y vamos con algo que nos ha llegado recientemente y es el CD autoeditado por una banda que llega desde Segovia y se hacen llamar R2, eh, sencillamente, bueno, pues la letra R y el número 2. Ellos se eh, se formaron en el 2008, es un dúo, eh, son David Centeno y Laura Espasandín y bueno, pues eh, como te digo, llegan desde Segovia y lo que vamos a hacer es lo de siempre, escucharlos. y más tarde pues darte la forma de contacto de este grupo, su web donde puedes escuchar más canciones, se puedes hacerte con este con este CD como te digo autoeditado, porque aquí lo que suena en esta sección pues es eh, música que no puedes encontrar eh, por el momento en las tiendas, pero eh, que bueno, los propios eh, grupos nos hacen llegar sus eh, sus demos y nada, pues aquí te las presentamos y luego eso, lo dicho, te daré la forma de contacto del grupo. Pues nada más, vamos con eh, ellos con R2. Suenan eh, desde Segovia R2 gente suenan R2 desde Segovia llegan eh, David y Laura que acaban de editar este este CD con un montón de canciones que puedes eh, bueno, pues descubrir más ampliamente en su web que es eh, r2musica.es. Allí puedes dirigirte o si quieres eh, contactar con ellos, pues r2musica@r2musica.es, ese es su correo electrónico donde puedes eh, dirigirte para saber más sobre esta banda. Dúo segoviano y protagonistas en nuestra sección de maquetas y autoeditados. Y si tú tienes un grupo y acabas de grabar tus canciones en el formato que sea, bueno, pues puedes hacérnosla llegar y sonar también aquí en el programa. Te doy nuestra dirección, bueno, pues es el apartado de correos 13131 de Valencia, Código postal 46021 Te lo repito, a partir de correos 13131 De Valencia, código postal 46021 Y bueno, si quieres más información Sobre lo que suena por aquí o preguntarnos Cualquier cosa, también el correo electrónico Por supuesto, info arroba Toxicosmos.com Ahí estamos, para lo que quieras Música Ahora hemos dedicado del programa a la actualidad internacional. Ahora nos venimos más cerquita, nos quedamos aquí en nuestro país para escuchar grupos españoles, claro. Novedades como la que ya empieza a sonar, grabado en directo, se titula 15. También incluye un DVD con este concierto. Ellos son Secon desde Murcia con disco nuevo. relatar el principio no puede ser tan complicado antes vivas en presente perdóname si puedes fa aflos morotore y no haya silencio descortaremos las mejores medidas que tememos aun estopigado tarón y de buscar lo que de genes que me anclan la esperanza soportar merecieron calcularable y amantes al fondo en cada covers for all the best out your grabado en directo el pasado 16 de diciembre del 2011 en el Teatro Circo de Murcia este concierto de Second con 15 canciones en el audio en este CD y también eh, que puedes ver con el DVD porque es una edición especial este disco bajo el título de 15. Por cierto, en directo van a estar actuando a finales de este mes, el 29 de junio en Valencia, en la sala La 3, en unos eh, conciertos eh, que organiza eh pues eh, MySpace, si quieres eh, más información pues la encontrarás ahí en myspace.com en sus secret shows, eh, bueno pues secom van a ser los protagonistas eh con este concierto que van a estar presentando el eh, nuevo trabajo 15 este disco grabado en directo La entrada es gratuita para todos los usuarios de MySpace, así que apunta ya en tu agenda que el 29 de junio en la sala La 3 a partir de las 8, que es cuando se abren las puertas. Bueno, pues allí allí podrás eh, disfrutar de este concierto. Novedad hoy, este disco de Second. Vamos con más bandas que también van a actuar en directo próximamente, este jueves 21 de junio, Día de la Música. Burrito Panza estarán por la tarde a las 7 y media en Valencia, en la Sala SGAE. Bueno, pues a partir de las 7 y media con entrada gratuita, los albaceteños. Burrito Panza con este disco solo y mal acompañado. José eh, Flan, eh, Carlos eh, Cuevas y José Manuel Mora, ellos son burrito panza con este disco solo y mal acompañado, van a estar en directo en Valencia este próximo jueves por la tarde a las 7 y media, con entrada gratuita en la sala de las GAE. y vamos a Lara Consuelo López que también estará en directo pues este fin de semana desde el jueves que está en Granada en la sala planta baja, el viernes en Málaga en el Eventual Music y el sábado en Sevilla en el Fanatic. su nuevo disco este Atlántico en directo, como te he dicho, pues en Granada este jueves en la sala Planta Baja, el viernes 22 en Málaga en Eventual Music y el sábado 23 en Sevilla en el Fanatic. Vamos con más artistas que también se van a subir a un escenario en los próximos días. El viernes Nacho Vegas estará en Valladolid en el Laboratorio de las Artes Lava. Siempre ha habido strandos Siempre Siempre siempre bandos, bandos, bandos, dime si estás en el que estoy uno vencido y otro el உண்மையே tienes que elegir nadires no ese entre el blanco y el negro hay más de un gris pero pues solo hay dos bandos y ahora tienes que escoger para que uno gane el otro de perder eso vedete un acto de fe tres, levantar la voz ர போய் பேசு கா La ocasión, puedes creerlo no Pero esta es mi única Real கே Siempre ha ido asbandos 1 y yo primo y yo tresor. Nacho Vega, ¿se en directo? Ya te he dicho, en Valladolid este viernes 22 en el Laboratorio de las Artes Lava. Hay más eh, artistas que también van a presentar trabajo nuevo Anibisweet estará en Valencia pues el mismo viernes y allí en el eh, en el escenario de la Salamatís eh, presentará las canciones de su segundo disco este Oh Monsters que también lleva eh, pues algún tiempo sonando por aquí Ya sabes este viernes eh, 22 de junio en Valencia en Matís as glowing flag. Suite sonando con su disco Oh Monsters, que se acaba de publicar hace bien poquito y que en directo, como te he dicho, presentará en Valencia en la Sala Matisse este viernes 22. Vamos a seguir con voces femeninas, vamos con Jane Joy, ese es el pseudónimo de la coruñesa Elba Fernández, que también va a estar actuando dentro de esos conciertos del Día de la Música en el Matadero de Madrid, de los que te he hablado antes. Bueno, pues el viernes será cuando ella se suba a... அலசநாரியோ யூர் ஹா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 Ya te lo he anunciado antes, junto a un montón de bandas como Tudor Cinema Club, eh, Los Evangelistas en Rabionets, eh, La Casa Azul, Señor Chinarro, Mercury Rev, Máximo Park, Love of Lesbian... Bueno, pues va a estar actuando también Jane Joy, a la que acabamos de escuchar ayer en Madrid en estos conciertos del Día de la Música. Te repito la web, te la he dicho antes al principio del programa, pero bueno, eh, te la vuelvo a, a nombrar, que es www.diadelamusica.com, ahí en el matadero en Madrid, eh, pues vas a tener un buen plan eh, este concierto. largo fin de semana desde el jueves ya está el domingo Continuamos en Tóxicos Nos, si lo hacemos con novedades, vamos a con Dead Cap o y su nuevo disco. Pues esta es la música de Dead de Capo, novedad hoy en el programa, acaba de publicarse en bueno, esta misma semana este mismo lunes 18 de junio. Y continuamos eh, recuperando discos importantes en esta temporada, algo que ya te presentamos hace algún tiempo, pero que sigue por supuesto estando de actualidad la habitación roja. Ya sabes que los valencianos editaron este Fue Eléctrico hace pues algunos meses, bueno, pues a finales de febrero y en directo lo van a estar presentando este sábado en Valencia, eh bueno, más concretamente en Mislata, en la Plaza Mayor, un concierto gratuito junto a Lori Meyer, Sun Incrain, Metropol y Moonflower, así que nada, vamos a escucharlos de nuevo a la habitación roja con este disco Fue Eléctrico. El planazo para la noche de este sábado, 23 de junio, si estás por Valencia, porque en Mislata, en la Plaza Mayor, completamente gratis, vas a poder ver en directo a la Habitación Roja y a Lori Meyers, nada menos, junto a Shining Crane, Metropol y Moonflower. Luego también eh, la habitación roja está en un montonazo de festivales por ahí actuando, así que muy atento a la agenda. Entre otros, bueno, pues en el Festival de Benicàssim allí por supuesto los veremos. donde también y como te he dicho al principio del programa nos vamos a llevar los discos la gente de Toxic Cosmos, eh, los responsables de este espacio que estás escuchando. Allí estaremos pinchando en el FIB en esta edición del Festival de Benicàssim la noche del sábado. Ya te lo iré anunciando y recordando por supuesto y si te has pensado acudir al festival, pues será un placer eh, verte allí y compartir contigo pues ese rato bailando y disfrutando de grandes canciones. Ya te iré contando. Siguen sonando la habitación roja de fondo. Vamos ahora con más novedades, algo que ya sonaba la pasada semana desde Huesca llega a mi pequeña radio. Tienen disco nuevo, el segundo ya, este ¿dónde está lo que un día fuimos? Con David Abueña al frente, pues nada, con ellos te dejo mi pequeña radio. ¿Cuántas veces he pensado que entre nosotros no había nada malo, que todo era perfecto y que iba bien? Maldita sea que equivocado estaba, que empuñalada me has dado por la espalda, si quieres ahora te aplaudo y me arrodillo a tus pies. Pero ¿y qué más da? oniwa pequeña radio. Allá están con este disco ¿dónde está lo que un día fuimos? Disco que ya te presentamos la semana pasada por aquí. Hoy lo hemos vuelto a recuperar, lo mismo hicimos con el de Los Puns 7s. Este nuevo trabajo titulado Una montaña es una montaña. La semana pasada además fueron protagonistas en nuestra web. Ahí estuvieron en portada durante toda la semana. Bueno, pues hoy volvemos a escuchar su disco. Los Puns 7s con ellos te dejo. en los Spoons 7s con su nuevo trabajo. Apurando ya estamos los últimos minutos del programa de hoy. Lo que suena de fondo ya, es la música de Reina Republicana, recuperamos su un disco que se publicaba a finales del pasado en 2011. Como te he dicho antes, eh, bueno, pues ya que apuramos eh, la recta final de esta temporada, tenemos que ir recuperando discos interesantes, por supuesto, de esta temporada. Y sin duda, ha estado el de Reina Republicana. se pues están Reina Republicanas sonando casi casi ya en los últimos minutos del programa de hoy recuperando su disco con este tema La Reina. Bueno, pues nada, espero que el programa haya sido de tu agrado, aquí ha venido cargado De novedades, eh por un lado una actualidad internacional y por otro nacional y bien cargadita además, esa actualidad de conciertos, la agenda viene completita para los próximos días. Bueno, nos vamos a ir y lo vamos a hacer con una novedad. Hoy te presentamos las nuevas canciones de Silvia Superstar y los fabulosos eh, con ella nos despedimos, pero con una versión, un tema que huele a los 60. Un tema que compuso Jackie DeSanon, allá por los 60, en 1964. Y que ahora se lleva a su terreno, Silvia Superstar. Con ella nos despedimos la semana que viene más. Ya sabes que en internet nos encontrarás cuando quieras. Ahí en nuestra web, en toxicosmos.com. No, Y nada, en 7 días nos volvemos a escuchar hasta entonces. Que seas feliz. Adiós.